Bienvenidas y bienvenidos a Kales Kales Soul. Hoy nos vamos a meter por la puerta de atrás, vamos a subirnos a la furoneta de producción, mirar las hojas de ruta, las llamadas, los nervios. Vamos a meternos en el making of de un festival de soul y rhythm blues hecho con auténtica devoción. Para ello nos acompaña Arcaids Cortavitarte, promotor y alma, mater del festival Moyo Working, una de esas citas que no se construyen solo con música, sino con música. ...criterio, paciencia y mucho oído... ...un modo working que se va a celebrar... ...el próximo 6 y 7 de marzo... ...en la Sala Daba Daba de Donosti... ...el viernes 6 de marzo actuarán... ...Roy Ellis, la leyenda del rock Steady... ...y Begoña Bank Matur... ...con la orquesta Kingston... ...y el sábado 7 de marzo actuarán... ...Vimeni y Ana Duque... ...como decimos queremos saber... ...cómo nace un festival así... ...cómo se levanta cada edición... ...qué es lo que no ve el público... ...qué, qué tiene que salir bien... ...o casi bien para que luego todo parezca fácil desde desde las gradas, desde el público. Arcaich, bienvenido, gracias Hola. por venir y por un abrirnos placer. el taller de cales uh, perdón del mollo working por dentro. <risa> ¿Qué ah, tal? Bien, bien, bien. Aquí estamos. Arrímate ahí al... Pas Pasaos por agua, una pasados vez más. Pasaos por agua. Decíamos que nos has traído aquí un tema grabado por los contos en el Festival Mollo Working de hace unos cuantos años, unos poquitos años de 2000, Do, y algo. Porque eh, <risa> te he dicho dos. antes de venir al programa digo que eligieras un tema muy working, uh -huh. si especial y nos has traído aquí a los contos. Eso es. Eh, bueno, un buen bueno. recuerdo de aquella edición uh -huh. como tantas Sí, la verdad que pues eh, supongo que para el público también era uno de los momentos más recordados. Sí, Supo hay, supongo hay, sí sí hay uno que lo vivió y efectivamente un, un, un momentazo sí. pues nada eh, otro año más eh, vamos a empezar así con la entrevista con el, con el especial del mollo donde está ahorita vamos a hablar del mollo working eh, ¿Cómo definirías tú en una frase y por qué lo hace tan especial bueno <risa> <risa> No sé, la verdad es que no... no definir no, no... no me gusta tampoco definir... ¿Por qué lo hace tan especial? Pues yo supongo que lo hace tan especial el hecho de... de bueno, son son varias cosas. Eh, siempre hemos hecho mucho hincapié en el tema del formato pequeño, que ¿Cómo? en su día, sobre todo, pues cuando venían artistas como los Contours y tal, no... No venían a un velódromo ni, ni a la playa ni a un gran festival venían a un sitio pequeño en el que, en el que luego podían estar un poquito más cerca de la gente que se hace porque está hecho siempre por gente que le gusta mucho esta música no no está hecho por ni grandes empresas ni ni ayuntamientos ni diputaciones ni gobiernos está hecho por gente que, que ama este festival es verdad que que el, el origen es un poco accidentado, es un poco, por suerte... Ya, <ríe> todo, luego todo, te voy a preguntar. Pero al final, pues yo creo que la gente nota también el, el cariño con el que está hecho y que al final ponemos siempre por delante de todo el cariño a la música y a los artistas. Uh -huh. Y, bueno, acabas de mencionar lo que te he dicho, luego te iba a preguntar, porque la pregunta, a relación de lo que has dicho, es... Eh, Este festival que nació como algo ya premeditado, como un plan o una no sé, no, una locura, ¿no? De una noche entre amigos. Sí, sí, sí Y de ahí surge la idea. Sí, bueno, fue una una es un intento de de hacer una especie de fin de semana en el que la música que nos gusta fuera protagonista, uh -huh. porque estábamos también pues muy cansados, ¿no? de, de, de la escena donostiarra de Siempre el mismo tipo de DJs, el mismo tipo de música, el mismo tipo de conciertos. O no siempre los mismos tipos, pero este tipo de música estaba muy relegada. Eh, ¿Sentíais que hacía falta hacía falta algo diferente? Pues eh, hace... Claro, el primero fue hace 16 años. Yo recuerdo que tengo pues eh, cuando venía... Pues recuerdo el concierto de Nathaniel Meyer que trajo Bloody Mary o uh -huh. andrew Williams. O pues que lo vivíamos como como las grandes excepciones, ¿no? Como que era casi un milagro que viniera gente sí. de esa categoría, Donosti, y, y este tipo de música, pues pues no, no existía el Davadaba, por ejemplo, que ahora, claro, ahora parece como muy uh -huh. eh, como algo muy normal, ¿no? Que, que exista algo como el Davadaba, que, que organiza tantos conciertos en los que entran tantos géneros, pues que en aquel momento no existía. Uh -huh. eh, se hacían cosas de vez en cuando... En, no existía en Chao tampoco, por ejemplo, el el centro de hinch donde se hacen los conciertos entonces pues eh, era bastante difícil ver ver conciertos o, o festivales o, o fines de semana en, que, en los que esta música fuera la ya. protagonista el soul, el blues el rimman blues pues el, el, la yo, yo, yo creo que entonces te iba a hacer una pregunta que era por qué crees que merece merece la que este festival merezca existir Yo creo que um, igual ya me lo estás respondiendo, ¿no? Porque realmente eh, ocupa hace ocupar un lugar que no... Bueno, yo, yo creo que merece existir porque al final todos los años la gente responde. Eh, eso es tenemos, tenemos un público súper fiel. Eh, eso, es, eso es indiscutible. Este año las entradas pasadas se han vendido... Se ha terminado un, uh -huh. un, un mes antes. Eh, quedan es algunas, es... algunas pocas para las del viernes, sí, ¿no? Sí, quedan ocho o nueve una cosa así. ¿Ocho o nueve? Sea <ríe> sí. El que quiera que corra a comprar por internet. O al Alart, que también quedan algunas en Arcafé. Ah, sí, en, pues en no, oye, sí. la gente que nos esté oyendo... Pero bueno, yo que creo que vaya, yo va. creo que esa es la, la, la mayor razón por la que merece existir, uh -huh. porque tiene una respuesta del público, la gente responde. Tenemos un público que nos apoya mogollón siempre. Ha habido altibajos, ha habido años mejores, años peores, uh -huh. ha habido épocas muy malas, pero siempre la gente siempre ha respondido. Uh -huh. Y al final, eh, si... Un festival o un weekend o llámalo como quieras, sin público, pues no, ya, no, no, no sé si tiene mucho sentido, pero luego no, no no aparte puede tener otra razón de existencia, pues el, el, este tipo de artistas que hemos estado trayendo, antes ahora menos, pero los que traíamos antes de la pandemia y tal, pues son son leyendas de, de la música. Entonces, pues tiene también un interés cultural intrínseco en el hecho de, de poder tener aquí uh -huh. a ese tipo de gente, disfrutarles, escucharles. Este año tenemos a Royelis, que lleva 60 años de carrera. Pues, Efectivamente. Que no es poco, <risa> no, no es poco. Este año pasado tuvimos a John Primer. Eh, pff, Una leyenda. Otra, leyenda. otra y leyenda. Y a Keizantex y, y Rudy Mills, o sea, es que... Pues, pues, eh, si te parece... Bueno, eh, escuchamos un primer tema de una de las... No sé si esta artista, Begoña, eh, va, va a actuar en primer lugar. Sí, sí, el sí. El viernes. Y ah, sí, si no pasa nada, sí. <ríe> si no pasa nada, ¿por qué va a pasar? Bueno, a veces eh. a veces ocurren cosas que, que cambian los órdenes. De, ah, de, bueno, de, bueno, de, dices por el cambio de orden. Pero vamos, en principio, bueno, vale, sí, vale si todo el mundo llega a su hora y no hay imprevistos y no... No pasa nada con los trenes y nada de estas cosas, pues, pues nah, sí. vamos a confiar que todo va a ocurrir como tiene que ocurrir, o sea, estupendamente, lo vamos a pasar de cine. Decía que vamos a escuchar a la primera artista que va a salir al escenario, que era que es Begoña eh, Matu, ¿no? Peño Bag Matu. Man, Matu sí. Y el tema que vamos a escuchar con grabado con los Malarians, uh -huh. ¿no? Sí. Pierdes el tren. Pienes el tren. Hablando de trenes. Sí. <risa> <risa> Qué apropiado. Bueno, es que pues Begoña lleva también pues, de los, desde los 90 uh -huh. eh, eh, labrándose una carrera musical en torno a los sonidos jamaicanos. Eh, estuvo en el grupo Malarials, que fueron bastante importantes en su día. Uh -huh. eh, grabó dos LPs con ellos. Y, y nosotros, pues, en aquella época teníamos 16, 17 años, una cosa así, y era el momento en el que nos estaba empezando a entrar este tipo de Qué música, la, la, la música jamaicana, uh -huh. y, y por eso le tenemos, pues, mucho, mucho cariño y muy buen recuerdo. Y, bueno, pues, cuando estábamos mirando a ver quién podía acompañar a Royelles y tal, pues, eh, no, no sé cómo se me ocurrió, yo coño, a ver, Be Begoña, que está ahora con la orquesta Kingston y tal, pues encaja perfecto y eso es, y para nosotros es una leyenda también. Eh, pues vamos a escuchar a una leyenda y vamos a escuchar el tema eh, ¿Pierdes el tren? Listen, too much pressure, I must get a ticket, a ticket by the Freedom Train. of the freedom train Pues hemos escuchado a Begoña, Bang Matú, en su tema Pierdes el tren. Con los, lo que pasa, con, ¿eh? con los Malarias. Con los Malarias, con, lo que pasa con, es que ahora viene con orquesta con, Kingston. ¿no? Sí, con Laurel Atkin también, que sale, porque les produjo el disco y sale cantando, bueno, cantando, eh, echando algunos gritos por ahí en la canción. Otra leyenda jamaicana. Uh -huh. Aquí, tuvimos sí, sí. En aquella época tuvimos la suerte de verle, creo que era en Pamplona. Eh, No, ¿A qué época te refieres? Pues, pues, pues cuando, eso, cuando salió este de... disco, más o menos, que tendríamos pff, 16, 17, 18 años. Hace poquitos tre... años. No, es que guardo muy buen recuerdo de aquel concierto, la verdad. Lo que me acuerdo... Muy buen recuerdo, sí. Bueno, pues pues nada. Vamos a seguir con el interrogatorio de Arcaids. Así, hablando del Festival Mojo Gorki. Eh, siempre cuando empiezas te encuentras con obstáculos... Digamos, ¿cuál fue ese primer gran obstáculo? Dijiste, hostia, igual no se puede hacer. Eh, Algo que te, digamos, que te asustó, te dijo... Buf. En su día. En su día. O, digamos, a los inicios, cuando... La burocracia siempre... Siempre, la siempre, burocracia, sí, la eterna sí, burocracia. Sí. La burocracia de, pero de los entes públicos es horrible. Y de los entes privados, en muchos casos, también. Uh -huh. No es solo... Pero porque, recuerda, porque ¿recuerdas sacado. algún caso así un poco especial no, que recuerdo, se pueda contar igual? Recuerdo, recuerdo, mucho, recuerdo mucho, Sí, pero alguno que igual Tuvimos sí. uno muy gordo un año con el, el año que venía Mitch Ryder y Billy Prince y las Citations uh -huh. y Darron Fletcher, y la, tuvimos un uno, uno muy gordo, un, uno que que no, pues, a ver. Las cosas son como son y nos amenazaron desde un ente público, nos amenazaron con que se paralizaba el festival, no se iba a hacer. ...porque en una nota de prensa... Un, no, ...no me acuerdo muy bien si era una nota de prensa... ...una entrevista que nos habían hecho o algo parecido... ...creo que recordar en el, en el diario Vasco... ...pues habíamos nombrado a dicho ente... ...como como patrocinador del festival... Ah. ...y bueno pues según sus, sus estatutos... ...sus normas internas... ...teníamos que haberlo nombrado como... ...coorganizador del festival... ...entonces sí. tuvimos sí. <risa> una... ...me acuerdo que aquel fin de... Semana, estaba ...yo estaba en Madrid pasando unos días... Eh, me llamó Joaquín, que hacía conmigo el festival sí. en aquella época, y uf, pues, lo pasamos muy mal, tuvimos... O sea, la, ¿la amenaza era seria? O sea, era muy... Nos montaban un pollo muy gordo, no entendíamos nada, además, era nos obligaron a hacer un, una fe de ratas, que bueno, pues hay que hacer una fe de ratas, se hace, se manda a los medios, ya, ya. somos equivocados, no sé qué. Pero lo gracioso de todo es que luego tampoco se organizaban nada. O sea, que realmente el ente público, su uso dicho, lo único que hacía era poner dinero. Entonces, realmente, cogiendo el escenario de la RAE, eran patrocinadores, ¿no? Eran sí, efectivamente, son, sí, sí. Absolutamente nada. Lo pasamos muy mal, tuvimos una pelotera muy grande. en eh, Claro, eh, te quedas sin, sin, sin varias cosas, te quedas sin locales, te quedas sin, sin apoyo. Es verdad que el apoyo financiero en aquel momento tampoco era tanto. Uh -huh. Luego sí cambió la cosa. No era tanto, entonces no era tan tan grave ese tema, pero claro, si te quedas sin local, eh, pues, <risa> si local sin permiso, sin, sin cosas de estas, y lo que sí que nos sirvió para cambiar muchas cosas al año siguiente. Uh -huh. Ya no, no, no permitimos volver a hacer las cosas de la misma manera, entrando por, por la misma rueda por la que nos querían hacer pasar siempre. ya yeah. eh, Y desde ese momento, pues bueno, eh, todas las subvenciones, ayudas que hemos tenido y tal, pues han sido de otra manera, mediante concurrencia pública, tal, uh -huh. bueno, eh, es verdad que, que aprendimos la lección y, y... Se aprende, se aprende la verdad. Sí, sí. Yo, yo creo que esa, bueno. esa puede ser la, la más... Bueno, bueno pues no, vamos la, a... La de, esa... todo, de todo de todos aprende, efectivamente. Bueno y eh, hablando del seguimos hablando del festival un poco el espíritu no en algún momento has pensado eh, que perdía que podías perder un poco la autenticidad en favor de la de ser un festival popular ¿O, o siempre has tratado de mantener esa línea de ser ¿no? que sea auténtico es que yo creo que no no ese miedo nunca lo hemos tenido no siempre hemos hecho lo sí. que nos ha apetecido hemos ya traído está. a quien nos ha gustado traer hemos tanto en djs como como en grupos, como uh -huh. como la banda que teníamos, la banda que, que actuaba para, bueno, que tocaba con, con los americanos y las americanas que venían pues siempre ha estado, a, a, a, a, a ver, siempre hay roces con unos, con otros, con estás más cercano de uno o menos cercano de otro pero siempre hemos estado haciendo lo que nos gusta eh, intentando hacer un cartel no, nunca me he extraído nada ni a nadie hemos hecho nada con lo que nos hayamos sentido incómodos. Eh, siempre han sido artistas a los que habéis, miramos. Miramos lo, lo que realmente os ha gustado, y lo que piensa, lo que sí, pensáis de, que puede gustar al de, público que va al festival. De hecho pasa una cosa muy curiosa, que supongo que le pasará a cualquiera que organiza festivales, que te llegan al, al año chorro mil emails de bandas ofreciéndose. Uh -huh. Y siempre intentamos contestar lo mismo para cortar, que nosotros no contratamos a nadie porque se ofrezca. Contratamos a, a bandas que nos gustaría tener porque no han actuado lo suficiente por Donosti o, sí. o nunca. O... Te he llegado esta pregunta porque hay cierto festival, por ejemplo, también se hace el Donosti, que igual ha dejado de ser auténtico. No, no, no sé a cuál te refieres. El, el ¿no? festival de jazz. Ah, bueno. Pero hace ya cuántos años que ha dejado de ser No, auténtico? no, digo yo, por eso iba... Iba la yo, pregunta. Yo no sé, no sé. No, no, no, no, que conste que me he acordado de, del Festival de Jazz de Donostia ahora, ¿eh? No uh, lo tenía ahí, pero bueno, la pregunta estaba ahí. O sea, no bueno, yo, que, yo desde luego... No, porque digo porque hay grupos que han venido al Festival de Jazz, sí. que bueno, que de, auténticamente ellas, bueno... Ya, pues, no sé, eh, bueno, bueno yo, yo, yo, yo lo organizaría de otra manera, de eso, luego. Bueno. ¿no? Tendría sí. otra... Otra visión. Otra visión. Incluso no me parece mal que se abra un festival de verano donde no esté otros estilos musicales, no tiene por qué ser todo jazz, ni música uh -huh. negra y tal, pero bueno, yo luego lo vale. haría, personalmente lo haría de otra forma, sí. Venga, pues vamos con el siguiente tema, seguimos con Begoña Bagmatu, pero esta con la orquesta Kingston, ¿no? Uh -huh. eh, y vamos a escuchar un tema no sé si quieres hablar de ya vamos a hablar un poquito de Begoña, ¿no? Con, y el tema que vamos a escuchar Sombrero Club, no sé si bueno aportar no, algún dato? No, pues que con, con la banda con la que va, la que va a venir a, al, al, al mollo eso es, este próximo vienen, el vienen presenta presentando un disco que han sacado el, pues, creo que a finales de 2025 uh -huh. Spirit of 69 Y nada, pues la verdad es que no se hace mucha ilusión que venga. Que la gente... Te lo comentaba el otro día. Que yo sí. creo que, que es mejor no hablar tampoco en exceso de los artistas. No que pues la sí. gente investigue un poco por su lado lo que le, lo que le apetezca a cada uno investigar. Por eso. Porque habrá gente que igual pues le apetece buscar datos. Habrá otras personas que le apetece escuchar. Buscar pues, más canciones. Pues, que cada uno haga un poquito ese trabajo. Si, si no la conocen ya, porque la verdad es que tiene un montón tiene de carreras. Tiene muchos años de carreras. Sí, estuvo también girando con Fermín Moguluza un tiempo. Mm -hmm. y Ahora para está colaborando con Potato también, uh -huh. es pues, otra banda de reggae que llevan aquí sí, pues, mil, mil años. Pues, pues yo creo que desde yo, yo nací y ya estaban ya llevaban por ahí 50 años, creo. O sea, que es un artista con mucha sí, mucho pozo. Sí, sí, y además es majísima. La verdad que es un, un encanto de persona. Y seguro que lo transmite en el escenario y yo creo que sí. y disfrutaremos. Pues vamos entonces con el siguiente tema de Begoña, esta vez con la orquesta Kingston, titulado Sombrero Club. Sombrero En la puerta de un cartel La señorita es primero De madrugada me hallaron En el club del sombrero En una fiesta ambulante En Bahía de Montego The last place in town That's opening now Sombrero platform We keep the sound The For a day Sombrero Club was a nice odisei Después de un tiempo volví al viejo club del sombrero para recordar el son que baile antes de irme lejos Esperando su regreso he pasado años enteros Siguió su camino, era un song system callejero The last blessing town, the opening night A esta artista que acabamos de escuchar, a Begoña la escucharemos, la veremos el viernes 6 de marzo en la sala Tabadaba. Como ibas, no telonera, iba como artista principal. Sí, bueno, abriendo, abriendo, una de las artistas principales y que Abre el festival. Festi no tenemos teloneros. No, por eso, de he hecho iba a decir teloneros, pero no hay teloneros. Son artistas principales sí. todos. Hombre, es verdad que algunos pues tienen más, más historia, bueno, llevan más ya. años... Pero son... no, no utilizáis en ningún... Bueno, no sé si en, algún, mm. en la palabra telonero... No, o no. no nunca, simplemente nunca. Incluso los años que hemos tenido... Pues eso, pues las claras leyendas Y luego algún grupo no, Me estaba refiriendo a esos algún, casos Algún grupo más local empezando la noche Nunca nunca habéis no, utilizado no, no. Estar en el cartel como... Sí, el... porque ya te digo, siempre han sido grupos Que, que hemos querido tener en el mm, festival Entonces nunca nunca nos Búsquete hemos visto Buscando la una... autenticidad que hablábamos antes Sí, sí, uh -huh. sí Bueno, eh, vamos a ahora con un poco la parte más técnica Del, del Festival de Modo Working eh, Una de las cosas que nos de las dudas que nos asaltan a los que estamos fuera, es ¿qué tiempo necesitas o necesitáis para preparar un festival? Digo, acaba este, acabará el 7 de marzo o el 8 de marzo o el 9 de cuando se vayan uh -huh. todos los artistas y dices, te tomas un tiempo de respiro o no <risa> y dices, ahora a empezar a, a pues, por el siguiente porque todos esperamos que haya otra edición pues, pues más y todavía que... no hemos eh, terminado este. Claro, eh, si, a ver, no sé, si igual si empiezas a sumar las horas que inviertes cada día, pues no no lo sé. Pero en tiempo, en, en meses, a día de hoy, nueve de diez meses tranquilamente. De inversión. Sí. O sea de, que de, prácticamente de, de, acaba, de, acaba este sí, año y empiezas a, a pensar por lo menos. Suele haber igual dos, tres meses como mucho de, de, de no pensar en nada y enseguida tienes que empezar a, a, a buscar sala. A día a día de hoy es lo que más tiempo nos lleva. el Buscar la sala. Buscar la sala. Hemos tenido bastantes problemas, bueno, pues... Eh, No nos hace mucho caso en ningún lado, no, no, no, sé, no, sé, no sé muy bien por qué. De hecho, el año pasado queríamos haberlo hecho en, en la sala de hincha o de, de Donosti Cultura uh -huh. y pues no sé, no sé muy bien qué pasa en, en Donosti con estas cosas, que, que fue imposible. Y eso que venía John Primer, que no sé, pues un, un señor que ha estado tres veces nominado a los Grammy, que es una leyenda del blues, que tal y qué cual, y no, no hubo manera. Eh, tú, bueno... Pues te, te, De esas es cosas que, también que no quieres hablar mucho, pero... Ya, es un lo que hemos hablado al principio, ¿no? tema burocracia, tema... Pero que, pero que tiene, tiene tela la cosa, tiene, bueno. tiene narices. Bueno, pues y fíjate que te iba aquí de la lista de preguntas. De, de, de, de, de todas maneras, antes, cuando lo hacíamos en esta escena y, y, y tenían que venir, pues eso, la época en la que hacíamos cuatro, uh -huh. cuatro artistas o cuatro nombres de leyenda tal, eh, un año prácticamente. O sea, era, era terminar... Y, y, ya... y ir, ir corriendo a, a hablar a intentar hablar con el director de gastescena para pedir para reservar la fecha para el año siguiente, para empezar, a, sí, pa porque para bajaría en la, en la los, siguiente edición. Porque los tiempos con aquella gente, uf, se extendían mucho. Eh, tú les contactabas, se lo tenían que pensar, eh, te tenían que volver a contactar ellos, eh con gente mayor de Estados Unidos claro, se o sea, es, además, eh, el, el tiempo lo, no sé claro, entras como un agujero negro y encima tienes la incertidumbre, claro, son gente ya lógicamente ley de vida mayor y dices, sí. hostia, estos sí, mí, los, a, los a, tengo medio contratados y me van a... Teníamos que hacer siempre un trabajo de de buscar a bien... alternativas, ¿no? ¿Igual? No, no, eh, pues es, una lista buscar a ver de los de los que nos gustaría traer quién está vivo, quién está actuando, a quién aunque no esté actuando podemos convencer, eh, pues intentar hablar con ellos a ver si aunque no estén actuando están en, en buen estado físico para poder venir, etcétera, o sea, eso era. Claro, no es solo buscar una sala, montar una banda eh, en ensay los ensayos, lo que, uh -huh. lo que la gente Pues, pues lógicamente piensa, pues hay todo este trabajo que hacer, comprar los billetes de avión, el hotel que ya es bastante trabajo, pues que luego en muchos casos había el trabajo de de pedagogía de, con ellos, de, de verdad estás como para venir ya. Hemos, eh, a ver, hemos tenido casos en los que pues les iban a operar en diciembre de espalda Y decir que, que sí, que sí, que iban a estar en marzo para el mollo, pues a ver, igual, igual no. Y, pero el artista totalmente convencido, sí, sí, yo voy a estar en marzo. si te van, a, te van a pegar de la espalda en diciembre, como como Y efectivamente, no, pues tener que cancelar, o sea, no... Eh, sí, sí, al final... Este tipo de cosas que, bueno, pues al final te llevan tiempo, porque son muchas conversaciones, sí. mucho intentar en, hacer entrar en razón. Luego, cuando, cuando pasa una cosa de estas, eh, normalmente siempre había un un adelanto para estos, este tipo de artistas siempre había que hacer un adelanto para para bloquearles ¿no? para tener el, yeah. contrato, el contrato bloqueado que no sí, está sí. otro lado pues siempre te pedían un adelanto una normal, normal una cosa normal pero claro luego cuando lo tenían que cancelar por algún tema de salud pues muchos de ellos se hacían los remolones para devolver el dinero. Si no tenías ese dinero de vuelta, no podías pagar el depósito claro. del siguiente. Y eso al final hace que... Con presupuesto ajustado. Pues? Todas esas cosas al final hacen que, que una cosa que en, circun, en otro tipo de circunstancias o en otro tipo de festival sería mucho menos tiempo, pues al final en, en, sí, se alarga y se alarga. Y se y, y todos estos eh, jaleos, digamos, entre comillas, problemas, todo eso eh, es la siguiente pregunta antes de de escuchar al siguiente artista ¿lo haces tú solo? ¿tienes un equipo detrás? a día de hoy prácticamente casi toda la producción hago yo me, me ayuda bastante Eva que uh -huh. está conmigo en la asociación eh, y luego muchos amigos que pues que echaron la mano pues, por ejemplo Íñigo ha estado por ahí siempre tra Mira, traiendo por, y... Traiendo que, por y cierto, que por cierto que me perdone Íñigo que no le he presentado que va, va a estar luego en la pinchada de la siguiente hora Perdón, Íñigo. Nada, está ahí. No, no, le, no porque... El, sí, sí, no le, a ver, no le vamos le a hablar del mollo, que nos falta ya media... No, no, no, las cosas como son. Está aquí a nuestro lado. Y no, la pero por ejemplo, Íñigo, pues, pues siempre está ahí cuando... El año pasado, me acuerdo, pues para traer los giradiscos de, o montar el equipo, cosas sí. estas que al final... Hay cosas a las que crees que vas a llegar y, y llega, no llega el día, se te retrasa un grupo A la prueba de sonido Entonces ya no puedes llegar a montar el equipo Que pensabas que ibas a llegar entonces, Digamos que pues, tienes un grupo de gente Con sí, amigos Que sí. en determinados momentos pues te echa una mano Pero la, la parte principal, la labor principal hmm. La realizáis tanto sí tú como Tatoeba como tú. Eso es. Bueno, pues ya conocemos al equipo humano que está detrás del del mollo. Hoy, sí. sí, al principio estábamos sobre todo, bueno, era nos hablaban, ¿no? una asociación, uh -huh. bueno, sigue siendo la Asociación Cultural y la la, la iniciamos con Mikel Pérez Muga, que luego dejó eh Jokin Arizmendi uh -huh. y tenemos ahí a José Luis un poco también de, tapadillo de, de tesorero. <risa> Que, sí, que a día de hoy sigue siendo el tesoro de, de, de la asociación y del festival. Pues nada, ya les... Mucha gente ya les conocerá, pero ahí está. Bueno, pues si te parece, vamos con el siguiente artista. Quizás sea el artista principal, podríamos llamarlo así. Roy Ellis. Bueno, el principal depende. depende bueno, no de, sé, depende, histórico, por lo menos. El más histórico. El, el más histórico, ¿sí? histórico ¿no? Yeah. ¿No? y eh, vamos vamos a escuchar un tema cuando estaba con el grupo sin Marip no ¿Mm? y el tema se titula de boots hay made for walking 444 10. que actúa en la segunda eh, como según en la segunda actuación del viernes eh, uh. 6 de marzo eh, vamos a ver, otra pregunta aquí que tengo aquí en mente para ti bueno, eh, por 50 pesetas por <risa> eh, de todos los artistas que han pasado aquí por el mo que han sido ya unos cuantos eh, cuál ha sido el más el más curioso el más exigente Eh, algo que eso, la lista de, que te suelen hacer de petición o sea de pues esto tráeme esto dame lo otro ¿no? como le llaman el reader ¿no? le llaman así Raider, sí. el reader a ver así en, en, en blanco cotilla la verdad que en general han sido gente bastante normal ¿ha habido así algún caso curioso sin nombrar el artista si no quiere? sí, bueno ha cosas como pedir una marca de agua de agua mineral en concreto y tener que buscar pues por todos los lados y no encontrar además y Bueno, luego también, también hemos tenido casos de, de tener que ayudar a buscar un, un nebulizador, creo que se llama, para, para un artista que se le había roto el suyo, que ten, necesitaba pues tomar unos medicamentos para para el asma y tal y bueno, pues pero vamos, que son cosas que también entiendes, oye, pues si se le ha roto el nebulizador, le tendrás que ayudar a, a intentar uh -huh. a intentar conseguir uno. No, eh, pedir zumos de, de fruta, de una fruta en concreto que aquí no pues no, no encuentras. No me acuerdo de qué era, eh, no sé si de arándanos o de, de algún, alguna fruta de estas del bosque que, que, bueno, que supongo que en Estados Unidos a, a, irás al supermercado y tendrás de todas las puñeteras sí. frutas del bosque que hay, pero aquí, pues no. Entonces, pues cosas así tampoco... Y luego, por ejemplo, la exigencia con los músicos... No le gustaba uno, no le gustaba al otro. Sí. Este POMB, este... Mes, ah, este, pomes, este habi no sé. habido, ha habido casos así. Ha habido, habido tensiones, sí. Tensiones. Ha ¿no? habido tensiones, ha habido... habido quejas, ha habido... <risa> sí, bueno, yo creo que muchas veces infundadas, además, ¿no? Sin, sin razón de ser, pero bueno. Eh... Al final, cuando no le pones a todos lo mismo, pues pues igual piensan que lo que tiene el otro es mejor. Y había épocas en las que, para liberar de carga de trabajo a los músicos, pues igual no todos tocaban con todos los, con todos los grupos, o sea, sí, con, to con todos los artistas. Sí, sí. Entonces, pues igual se cambiaba algo, parte del personal de un, de un artista a otro y, bueno, pues pues había enfados porque, pues este es mejor que el que me toca a mí. Y cosas de estas que dices, bueno, a ver, un uh -huh. poco... Mientras de, bueno, mientras de las notas donde las tiene que dar, tampoco, tampoco hace falta... Vale, y por ejemplo, ahora el tema de... Eso ya lo estuvimos hablando fuera de micrófono estos días atrás. Eh, la percepción que tiene la gente del festival, siempre hay un mito de... Esto lo hacen por... Así que es la frase que más has tenido que oír. Lo hacen por... No, no, no. no el mito, pues eso de... Mmm, eh, Sobre la organización del festival, siempre hay una frase dice, pues esto seguro que lo hacen con la ayuda de no sé qué. O ah, bueno. Siempre ha, habrás tenido que oír alguna frase más veces que otra. O sea, eh... Y que, por ejemplo, ahora puedes, puedes ¿Cuán, aprovechar ¿cuán... y desmentir. Bueno, <risa> lo, lo, lo primero que me, que me viene a la cabeza ahora es esto, esto que, es, que es de cajón, que cuando tienes éxito en algo, pues siempre hay haters... Siempre gente que te va a criticar por una cosa por otra, si no es porque piensan que, que te lo dan todo mamao, es porque piensan que no estás haciendo las cosas como deberías hacerlo, sí. que piensan que deberías de enfocar el festival hacia lo que ellos consideran que debería ser un festival. Bueno, haters hablando y diciendo tonterías siempre hay. Es verdad que, que la gran mayoría de la gente eh, es todo lo contrario. Año pasado, por ejemplo, recuerdo... Entonces estábamos hablando de, de la gente mayor que vino a ver a Jon Primer, pues me acuerdo la, la gente mayor que venía a darme las gracias, pues muchas gracias por traer a Jon Primer, o sea, pero emocionados, de verdad. Sí, sí. O sea, y y de verdad que es más ese tipo de gente, pero claro, cuando al final también hoy es dos o tres tonterías, pues también te afecta. Sí, claro. Y, cuan, y respecto al, al tema de las ayudas, pues bueno... Eh, ten, no sé, porque es lo más... Igual te digo un poco es lo más recurrente, ¿no? Si, o sea, a, estoy si, no que... si, si con nosotros tienen preferencias, pues no sé. Con, pues con, los, con los que no las tengan, no sé, no sé qué van pues, a hacer. No sé. es, ver, es verdad que, te, que a día de hoy tenemos eh, tres ayudas. Sí. Bueno, realmente dos, porque el año pasado renunciamos a una de ellas, porque es una cosa muy curiosa. El mundo de las subvenciones por concurrencia, tú te presentas a, a una... Eh, tardan la vida en decidir si te la dan o no mientras tanto sale las bases de la otra te uh -huh. tienes que presentar también por si acaso por si no te dan una pues oye, dices, mira, pues a ver si me dan la otra y, y luego resulta que te dan las dos bueno. entonces claro pues para no tener sobrefinanciación pues lo más limpio lógico suele ser eh, escribir a una de, la, una de los de las entidades públicas y decir oye mira eh, los 5.000 mil euros o lo que fuera que nos ibais a dar para el festival eh destinarnos a otro festival, a otra yeah. tal, que no sé si lo hará todo el mundo, la verdad, pero nosotros este año el 2025 eh, nos pasó, eh, nos pusimos en contacto con esto, les dijimos tal y bueno, pues encantados de la vida, y pues muy bien, lo destinaremos a, a, a otro festival. Y al final uh -huh. es que es que son ayudas por concurrencia, eh, las que se puede presentar cualquiera que en el caso de ORECA de Diputación, pues cualquiera que tenga una asociación sin ánimo de lucro y y organice cosas sí. y en el caso de la de Donosti por cualquiera que organice festivales de hecho competimos con, con empresas que se dedican exclusivamente a eso y, eh, y que tienen pues nombres muy gordos en el, en el año en las cosas que organizan ya entonces es. bueno, la verdad que no sé si eso es eh, que nos ayudan o que realmente pues nos presentamos a unos concursos, sacamos la puntuación que hay que sacar hay una, unos baremos, unos Unas reglas ya, ya. que hay que cumplir, un, una puntuación, al final hay una puntuación sí, sí, sí, sí. y tal. Y, y luego tenemos la de ayuda de cucha de que siempre nos han estado ayudando desde hace muy de años, Kucha Fundación. Uh -huh. Se acercaron a nosotros en su día pensando que teníamos un festival eh, pues digno de cuidar, digno de apoyar y, sí. y, y, so, y llevar un montón de años eh, apoyándonos. Apoyando. Pues eh siempre además pues confirmándonos por adelantado la ayuda y la verdad es que se agradece mogollón pero claro eh... Cuando empiezas a organizar un festival de estos y vas con menos 30.000... <risa> ya, claro, sí, sí. Pues, claro, sí. tienes que empezar a recuperar por donde puedas. Y bueno, pues si ya cuentas con, aunque sea una pequeña parte, y dices, mira ya no son menos 30.000, ah, ya son eso, menos 25.000. Es. Bueno, ah, ya, hay... ya esos empujoncitos se van notando. Luego, otra, otra cosa que la gente no sé si, si es consciente, pero que es así, en el tipo de, en las subvenciones por concurrencia, de por ejemplo, de Nosticultura y la de Diputación, en algún año hemos tenido también la, nos hemos presentado también los años que vienen los contus y tal porque claro el, gas, sí. el gasto se disparaba claro hay mucha más gente de Estados Unidos y tal eh, de, nos presentamos aquel año a, a las del gobierno vasco también eh, no te permite tener beneficios sí, eso ya, las, sí, tienes, ya tienes te que os tener un, un balance a cero Entonces eh, pues es que realmente eh, no, no sé, la gente se piensa pues a gastar, ¿no? Arcaide. Bueno, a, a, a gastar, a, a, gastar. a, a gastar, ¿no? O tienes lo que tienes que No, no es, digo, lo, si lo, te permite tener beneficio o, o estar a cero, ¿no? lo, lo que lo que tienes que hacer es un juego de Tetris brutal, sí, de intentar eso. no pasarte. Luego pasa muchas veces que como este tipo de ayudas, pues muchas veces eh, si son para la para un año determinado, pues Yo recuerdo alguna vez la del gobierno vasco publicaban a quien se la daban en octubre. Tú imagínate, o si el festival es en marzo y, y, y en octubre te dicen si te la dan o no. Pues como cómo... Hay unos meses ahí en... Claro, y, y luego y, y luego se te queda una cara de tonto que, sí. que dices, pues por ejemplo, me acuerdo un año sin ir más lejos, que no que, no, que por tema de dinero no pudimos traer a Carla Tomás. Joder, qué pena. Y, y luego dices cago en la puta, tío, si me llegas a decir en marzo, en bueno, no en marzo pero igual en enero Que me ibas a conceder la ayuda que luego tenía que devolver porque me estoy pasando de... Sí. Porque no puedes, no puedes tener beneficios. Y ya, ya, te, ya. Tengo que devolver parte de la ayuda o la ayuda entera y si me llegas a decir en enero, pues igual podría haber traído a Carla Tomás, por ejemplo, que es una leyenda de... Pues sí, que sí. ya... Pues eso, pocas quedan como Carla Tomás. Sí, Thomas. sí, sí. Y, joder, tío, te, te, es que... Pff, que está, está muy bien que te ayuden. Eh, le, eh, lo agradecemos mogollón porque si no, no se podría hacer. Pero es verdad que los plazos, los ritmos... Que la, llevan la burocracia eh, que hemos sí, eso, sí, yo, yo creo que burocracia. creo que tendrían que hacer un esfuerzo sí. todos para que se supiera en diciembre del año anterior eh, a proyectos de, de ¿Por qué proyectos apostar, ¿Por no? qué proyectos apostar el proyectos se apuestan aquí la, de... la destinan en diciembre del año anterior pero claro es que si no pues eh, estás estás haciendo como ya. como a ciegas totalmente mm. todo bueno sigamos con el cartel porque se nos está echando la hora encima vamos ahora con ana duque ¿El sábado también actuará en primer lugar? o Sí, sí Vale. Ana sí. Duque y si no, el tema si, que vamos... Si no, si no falla el tren... <ríe> no va a fallar el tren, seguro. Ahora están los trenes bien. ¿eh? Eh, ahora están bien, ya. Sí. <ríe> bueno, pues vamos con Ana Duque. El tema es New Roll, ¿puede ser? ¿Mm? Sí, que se me ha el título. Sí, New Roll y seguimos hablando luego un poquito más. Venga. Vale. Bueno, pues Ana Duque y el tema New roll que este esta artista actuará, eh, en primer lugar, el sábado 7 de marzo. Y seguimos hablando un poquito más, ya no te queda mucho de interrogatorio. No te queda mucho. <risa> Socorro. Además, ya la gente ya también tiene ganas de escuchar más. Socorro. Socorro. <risa> eh, bueno, es que igual te hago esta pregunta y en parte ya las has estado respondiendo un poco antes. Eh... Eh, hablando de números, tema económico, eh, mantener un poco el equilibrio entre lo que entre esos números uh -huh. y la pasión o lo que tú quieres traer. Eh, bueno, complicado, bueno. sí. Sí. A ver, porque igual se te viene a la cabeza nombres. Sí, bueno, el, el, que caso, has de, traer. el, el caso, caso de otra, caso de Carlos antes. Pues yo creo que puede ser más sangrante que hemos tenido. Ese dirías que ha sido el caso más Sí, porque al final te... Pues, ¿Lo, teníais a, ¿Lo teníais a tiro? Sí, sí, sí, sí, sí, sí Estaba sí, ya hablado Sí, sí, estaba... estaba... De, de, hecho es que, de hecho es que tuvimos un... Pasaron más cosas Aparte del tema de que, de que nos quedamos cortos de presupuesto pasaron, sí. pasaron más cosas Hubo ahí un... No sé si llamarlo malentendido Bueno, que, te, que tenía un manager que era un poco cap, capullo Bueno, aquí se puede decir capullo, ¿no? Sí, es sí, aquí sí, puedes, un, puedes un, decir lo que quieras era, era un puto gilipollas, la verdad Y entonces la lió... La lió, eh, eh, habíamos conseguido a Carla Tomás por, por un precio que más o menos podíamos pagar, pero a través de, de, de la oficina de Estados Unidos que nos solía hacer como de, de oficina de contratación del, del resto de artistas. Lo solíamos buscar y tal, pero había una una oficina de Estados Unidos que era la que nos hacía los sí. contratos y todo este tipo de De, de, de, de, de intermediario igual, ¿no? Más o menos. Sí, más o menos. Uh -huh. eh, nos hacía las facturas, todo este tipo uh -huh. de cosas. Y, y cuando se enteró el manager de Carla Thomas que habíamos contactado a través de... No a través de él, pues le montó pollo a Carla Thomas y subió el, el precio Pero... para llevarse él su tajada. ¡Joder! Oh. Entonces, ahí tuvimos que poner un, un límite de no podemos gastar más que esto. O sea, si, si puede venir por esto, casi ha ya como el límite. Ya. Eh, bien, si no, pues pues nada. Y al final fue nada. Y luego, paradójicamente, pues ese año, como nos concedieron tres subvenciones, una tuvimos que renunciar, pues la podíamos... Pu po Podíais podía haber, podía haber, claro. haber accedido a la tajada. Claro, el, pero esto, te estoy hablando que esto sería en se, septiembre de, del año anterior uh -huh. y te dicen en octubre de, de, del año siguiente... ...que podías haberla traído por... por ...pues claro, es como... Bueno. La, la, ...la ayuda aquella de, de, del gobierno vasco... iba ...especialmente tarde siempre... ...la de... Pues a a, antes ...si nos si coment... no oye gente del gobierno vasco... Digo, ...a ver, que espabilen un poquito... ...antes estaba comentando que por ejemplo la de ORECA... ...a la que optamos por... ...la asociación sin ánimo de lucro... Sí. Tal, de, ...de diputación, pues por lo menos tiene la cosa buena... ...de que es para dos años... Uh -huh. ...entonces un año vas un poco a ciegas... ...porque lo, todo lo que estamos hablando pero el siguiente año sí que ya ya sabes el tema no con, con cuánta cuánto dinero puedes contar pues para para estirarte un poquito más o, o andar un poquito más justo a la hora de la contratación. Bueno, vamos a dejar tema de números, ya nos has explicado muy bien Pues es, es a mí no, no, no, es que es importante también No es un tema que me guste pero tampoco, tenemos, no, tampoco pero no hemos ocultado idea. nunca nada no, no pero bueno, quiero decir es, es un tema que es, que es, que es importante tiene, tiene que valorar también el esfuerzo económico que supone un sí, festival, ¿no? sí, eh, sí. ya sea el festival working como el festival de danza de cualquier, todo tiene un, un coste cosa, económico cualquier o sea que, cosa cuesta mucho dinero. y necesita la ayuda pública sí, en, el, en el caso del mollo sí, porque sí Porque bueno, cu cuando venían los artistas en Estados Unidos montábamos la banda no, no llegaba con la taquilla, eso que teníamos en aquella época teníamos taquilla y la barra. Y la, la barra, aparte de las ayudas, pero aún así no llegaba, se no había, había, un... había que buscar, había sí. que buscar recursos económicos. Y hoy en día con, con el número de entradas que podemos vender en Gastreste en Jareño, uy, sí. joder, sí, bueno, daba, yo, daba. en daba daba, pues son 300 por día, pues tampoco no da. Ah, y luego aparte otra cosa que tenemos desde de siempre en los estatutos de la asociación Eh, que, que tenemos como compromiso social eh, poner unas entradas que sean accesibles para todo el mundo. Lo más accesibles posibles a todo sí. el mundo. O sea, que no sea que tú no tengas una capacidad económica eh, alta no sea un impedimento para que puedas venir al festival. ¿no? Yeah. Porque, y al final es verdad que con, con el bono, a día de hoy te sale a 26 euros la noche. Está muy bien. Dos bandas internacionales, eh, fiesta con DJs hasta las 4 de la mañana de este tipo de música. Yo creo que comparado... Con el precio de otros conciertos que hay en la ciudad, un miércoles cualquiera te pueden cobrar 30 euros, 30 y pico, 40 sí, si vas al cursal, sí, sí. no te quiero sí, ni un... contar. Bueno. Está, está muy bien, el precio está muy bien. Tenemos el compromiso siempre de ajustar el, el precio de la entrada lo más posible. Y vuelvo a recordar que quedan 7, 8 entradas, sí. digo por si acaso alguien tiene 30 euros que vaya corriendo al Café Art que ahí, ahí tienen las entradas venga, animaros eh, ya vamos acabando la entrevista lo primero, de las, cosas, de las últimas cosas que te voy a preguntar, por ejemplo eh, ¿cómo definirías tú al público que acude a este festival? <risa> aparte de viejo gente mayor, <risa> gente mayor y gente... muy adulta pues la verdad que... Cada año es un poquito más... ¿Más efe, joven? Más ecléctico, ¿no? Ah. Algo más... más eh, un poquito de todo, la verdad. Eh, cuando empezamos igual así que había mucha más gente... Eh, pues... Eh, un poquito más del rollo Moz. Uh -huh. Había mucho Kinghead también. Muchos much, mucha eh, eh, Tuvimos una época que venía muchos rockers también. Y a día de hoy viene mucha gente que, que le gusta la música negra. Es verdad que... Yo creo que puede ser el, el año que vinieron los tours el año que notamos más... Variedad. Más apertura de, más apertura. de público. Uh -huh. Pues claro, pues la gente con, con el tema de Do You Love Me, pues pues todo el mundo que, quería ir a ver al, al grupo que había grabado el Do You Love Me, claro. Es que es una canción que, que vendió, no sé si fueron 20 millones de copias en total, con todos los discos. O sea, es, un, es una burrada lo que... Sí, sí, sí, O sea, no hay nadie, creo que no hay nadie en el mundo que no conozca esa canción, vamos. Entonces ahí sí que fue el año que más más abrió... Pero es verdad que es muy... Muy diverso, muy... Tirando a mayor, eso sí. Pero hay de, de todo tipo de gente. Y ahora, y ahora encima que hacemos la noche jamaicana y la noche pues un poquito más de Soul, de sí, Rima y tal. Bueno, o sea... Eh, hay, bueno, pues digamos que puede ser hasta positivo, ¿no? O sea, que se abra, ¿no? El festival a todo tipo de... No, es que El problema es que siempre ha estado abierto. Bueno, a ver, quiero, a ver no me, igual no he, me he expresado mal. Quiero decir que... A, Tú lo has dicho, al principio era un festival Como más reducido ¿no? Por la gente que iba No, no no, mods, no, no, los... no, no, no era reducido Lo que pasa es que al final la gente que venía pues Era yeah. era más de... de Pero ser... también es verdad que el festival se ha ido haciendo más grande Sí ¿No? y más conocido entonces ha ido entrando más gente yo creo que puede ser también porque al principio eh, por falta de presupuesto por falta de, de muchas cosas eh, casi que eran más importantes los djs que los grupos al principio ah, del festival. Sí. Uh -huh. de fecha de hecho la cuando empezamos a, a pensar en hacerlo eh, yo, yo creo que al principio iba a ser un, un fin de semana solo con djs y ya está con DJs de fuera eso sí pues pues gente que sabemos que que tenía muy buenas colecciones de Soul y de Rahman Blues y, y de Blues. Y, y, pero en un momento vimos que coño, al final pues la música en vivo es, es otra cosa, en Catranteros. Sí, es que no te, es que a ver, por muy bien que estén las pinchadas, por muy bien que esté tal, sí. la música en vivo es que es otra cosa. Entonces, pues bueno, decidimos meter también, pero claro, ten, teníamos tan poco presupuesto que que al principio pues bandas bastante bastante humildes. De acuerdo. Vamos a acabar ya el bloque este de preguntas, bueno, con una serie de preguntitas así rápidas, respuesta rápida, si es posible. Bueno, a ver. Venga, por ejemplo, eh, de todas estas ediciones, un momento mágico así que hayas, que guardes en la en la memoria, en la retina, un momento mágico así... Bueno, los contours. A los contours, vale. Tu aprendizaje más duro, el que te, te ha servido así de... tras es que hay, hay muchos ¿sabes? me bien bien, ¿vale? el, el, de, el del año de Mitch Ryder que contaba antes, ¿Sí? ese fue muy duro. Luego también el del año de los Contours, también tuvimos otro aprendizaje bastante duro por por bueno, por todo el tema de que hubo una, el cantante principal perdió sí. la, perdió el avión y ahí tuvimos muchísima tensión. Bueno, uh -huh. esos dos. Eh. Vale. ¿De qué te sientes de todos estos años más orgulloso? Creo que me siento orgulloso de De, de haber hecho el mollo, en general. En general. O sea, no, no Es verdad que hay momentos que igual recuerdas con un poco más de esto que otros, pero de, en general, uh -huh. de, to, de todas las ediciones, sí. Eh, ¿Alguna locura así que repetirías? ¿Alguna locura que repetiría? <risa> eh, bueno, traer los contours fue una locura en su día, traer a tanta gente... Eh, comprar un billete de avión Para, para todos ellos Y hacer ese desembolso ¿Con ese el embolso. mismo grupo o con otro? Pero, o, ¿O los volverías a traer? A ellos los volvería a traer 100.000 mil sí, veces sí. Sí, sí, sí, volvería a repetir esa locura sí. Bueno, bueno y, y, y, y la locura de al final Mover cielo y tierra Para, para conseguir traer a, al vocalista principal Gastar un montón de dinero Y sí, sí, lo volvería Porque fue una locura también, Una locura ellos, sí Eh, pues está complicado igual Tres palabras para el mollo working I got my mollo working I my my mo <ríe> Bueno, venga, vamos a seguir Y Con la organización, esta última pregunta Con esta esta organización Con esta creación del festival Del mollo working eh, Al final, que es, digamos, que es el espíritu Que pretendes defender O, o ensalzar La, la música que nos gusta, la música que nos ha gustado siempre, los artistas que han hecho posible esa música uh -huh. y, y también eh, que, que no caigan en, en el olvido, eh, artistas pues que parece que para el público mainstream están un poquito pasado de moda o lo que sea, pues que no caigan en el olvido, que, que siguen teniendo su, su rincón en, en nuestro pequeño y humilde festival. De acuerdo. Pues eh vamos ya a pinchar el último tema de eh, Bimeny eh es que viene Jpegs y Jean Patrick. Jean Patrick, vale. Eh, pues vamos a escuchar el tema que has elegido Archaits. Pues ha elegido dos, pero ya no el me ya no me, no me, no me tú los tienes, no me eh, me pues los la, la verdad es que se van a llamar el Kimmy Hop puede ser, no Sí, sabes, sí, ese es. <ríe> Eh, ya Este es el segundo artista El último artista de esta edición Del Mollo Working Que lo podremos ver el sábado eh, 7 de marzo Vamos pues, con él Pues así hemos llegado al final de este viaje, por lo que podemos considerar la, la cocina ¿no? de un festival, las ideas que lo ponen en marcha, las llamadas continuas, los sustos, la pasión que hace que vuelva a levantarse cada año. Gracias a Arcaich por compartirnos pues, no solamente la pues, información, sino la filosofía de lo que es el festival. Porque cuando entendemos cómo se construye la música en vivo, pues también escuchamos la escuchamos de otra manera. Eh, es que ricasco. Suri, suei. Eh, eh, vamos a dejaros, a dejaros ahora eh, con la música que Inigo Art nos va a regalar desde sus preciados 45 revoluciones por minuto. Y os recordamos... Hay que apoyar la música en directo Apoyar a la gente que la hace posible Y siempre que podáis Acercaros a descubrirla En primera fila ¡Adelante! Yes, ¿O no voy a ir? If this is so, I'll be forever loving you But your hearts beat like mine Don't you sometimes think that you've had too much wine If this is so, I'll be forever loving you When you're near Everything is so sweet When you're gone I feel like I'm in need When you smile I feel so gay oh, Is it yes or is it no? Should I stay and be happy, dear? Or should I go? If this is so, I'll be forever loving you Baga I feel This is so, I'll be forever loving you oh, I've been down in New Orleans, why everything is fine All of those cats, they're drinking now wine the drinking that mess with harder delight and when you get drunk to start to fight all night to drink and wine you're like a wine wine you're a boobie drinking wine fine boobie you to drink If you got a dime, let's get together and buy some wine Some by the fifth and some by the quart You buy blackberry, you're doing things smart They're drinking wine, potty-o-dee, drinking wine Wine, potty-o-dee, drinking wine Wine, drinking wine All right, pass that bottle loop mess with heart and delight And when they get drunk They start to the fighting all night They're kicking out the windows And knocking down doors they drinking by the gallons And screaming for more They're drinking wine Oh, -oh they're drinking wine Wine, oh, -oh they're drinking wine With heart's delight And when they get drunk They start to the fightin' all night They're out the windows And knocking down doors They're drinkin' bottle gallons And screaming for more They're drinking wine Oh, you're drinkin' wine Wine, food, you're drinkin' wine Wine, food, you're drinkin' wine, wine San Francisco to Chicago right to Philly New Yorks do index a Billy dressed in dirty white box and blue jeans and New Orleans the kids are doing a dance they call A Dixabilly, they don't need a real dance for They just scatter some straw and then they get a trombone to wail A Dixabilly, see them grooving, really moving Man alive and hands are jiving Dixabilly, take a honky jump piano Play it in a southern manor Make it rock with a northern beat barely watch them starting and kick and feet, doing that chicken no one these tell the rooster crows I takes a Baby, on my mind You keep me running all the time But oh yes, oh yes I'm still in love with you You got my number But you won't call When I ask, are you doing star? But oh yes, oh yes I'm still in love with you You're late, you don't give me a date Ain't even take it show' short You didn't try to see But that's all right on what about me when you come back, I'll be gone I Like a dog that's gone from home Hold on, oh yes, hold oh yeah I'm still in love with you Give me a date I can't even take a t show You're getting tired It's bad to see But that's all alright Don't worry about me oh, When you come back I'll be gone I'll be like a dog You lost from home Oh yes, oh yes I'm still in love with you Don't you wake me, yeah. shake me, yeah. don't let me sleep too late, no, oh, gotta get up in the morning, about a quarter to eight. eight, don't you know I'm bound? I'm a got a lot of cats pick up, I can't even be a minute late, all the balls to blow in the oh, don't you shake me, shake me, gotta get up in the middle this time, about a quarter to I had a, had a dream, I had a dream, had a dream. I said I looked over yonder, I would I said to I a garbage Alopee. truck I said I come in I after me Alopee. I picked a pen can I said side Alopee. by side Why don't you Swing down sweet garbage truck And let your buddy ride Why don't you Wake up Singing a song Singing a song Of love. Up, up in the morning Ah, that's off Off to work I go Yeah, and I'm trying hard to my baby cause i love i love a soul yeah singing a song singing a song oh she she's a huggin woman bits me good and true i'm ah, born but when it comes to loving she knows she knows what to do i ah, yeah singing a song singing a song. I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 moon palace we gotta make sure that everything is speaking small all right we yeah. gotta mention sure you shine your booty. <laughs> brush your teeth because the man on the moon looking different from man on the earth <laughs> that's what I say boys now remember I'm your boss skill speaking my name <laughs> is Keb all, right, all right right and remember I'm the boss you can see look on my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 If you get in trouble, bring it home to me Whether I am near you or across the sea I will think of something to do I'll be on the lookout for you When I'll find you, you can, you can count on me And don't you let them get you against the wall because i'll be there to catch you and i won't let you fall call, call me it. if they hit you below call, call me, me when there's nowhere to go and i'll be there you can count on me you can count on me If they all desert you And you start to bend You know I won't let them hurt you And I don't pretend Don't call if you've got nothing to say Don't call me if you just want to play But call me Or I'll devil stay You can count on me You can count on I love you in every way, way, way, way Sugar-dough blend You, my baby My love grows stronger every day Yeah Sugar-dough blend You, my baby I love you in every way, way, way, way Sugar-dough blend You, my baby My love grows stronger every day Now listen while I tell you a story story about my girl. Oh, I call her sugar dumpling because she's the sweetest thing in this world. And all oh, whenever I'm feeling bad, right away she puts me to bed. She hires two nurses, one to hold my hand, the other one to rub my head. Let her rub it, but Sugar Dublin, you my baby, I love you and every way, way, way, way Sugar Dublin, you my baby, my love grows stronger every day Now, nah, whenever I'm hungry, I tell her fix me something to eat And all she rushes in the kitchen and fixes me a dinner with seven different kinds of meat And oh, whenever I call at 2 in the morning And say, come on over if you can Before I hang up the telephone She's sitting beside me With a cup of coffee in her hand Give me that coffee, cause Sugar Dublin, you my baby I love you in every way, way, way, way Sugar Dublin, you my baby My love grows stronger every day, yeah The Doppel in hmm. So take He treats your daughter me Mama, mama, he treats your daughter mean He's the meanest man I've ever seen Mama, he treats Amigos y amigas de Cales Calesol Ya toca la despedida En este programa en este programa Especial que hemos hablado Sobre el mollo working Que se va a celebrar, recordar Aunque ya quedan poquitas entradas Quedan como siete o 8 entradas Que las podéis conseguir en el Café Art En el Barrio de Amara, en Donosti eh, Pues eso el, A celebrar el día 6 y 7 de marzo O sea que estamos ya Casi casi a las puertas y eh, agradecer como siempre aquí a nuestro amigo arc por habitarte que está entrando ahora gracias es que <ríe> nuestro amigo Iñigo art que se ha encargado de la pinchada un poco también marca y nosotros ya como calies calesson nos eh, despedimos hasta la semana que viene eh, como siempre miércoles a las 8 de la tarde y Creo... sí bueno yo quiero decir que Hola Hitor, no te hemos oído No pasa nada El comandante, ya ha sido el comandante baranda ha estado hoy en la sombra Que bueno, fuera de ser un programa de todas las semanas Pues bueno, oye, esa diferencia y de lo que hemos contribuido hoy Bueno, ha sido interesante ¿no? Muy pues, eh, muy interesante Se nos han quedado algunas preguntas ahí en el trintero Para, para la edición del año que viene Sí, sí, sí, ahora cuando casa voy a tomar nota Todo lo que nos hemos dejado de preguntar Aquí a Arcaich Pues nada, eh, como siempre que hemos disfrutado De dos buenas horas de Soul De Rhythm Blues, de Ska De rock steady es la mejor música Desde luego eh, Nos vemos el miércoles que viene Y nos vemos el viernes 6 de marzo en la sala de Daba, Daba En el Moyo Working <risa> ¡Qué remedio! ¡Venga! Aquí en... ¡Cales, Cales, Cales, Cales Show! show.